El Hospital de Niños tiene 140 trabajadores aislados por coronavirus. Es considerado muy preocupante que actualmente hay 140 trabajadores de las distintas áreas que pese a estar vacunados están aislados por tener diagnóstico positivo o ser contacto estrecho. El director Eduardo Pucci despejó dudas respecto al impacto que la pandemia está tendiendo en la población infantil. Dijo que en estos momentos hay solo 4 pacientes en terapia intermedia y otros 15 aislados y esperando los resultados de los hisopados. Durante el mes de abril han pasado por allí 16 chicos con diagnóstico de coronavirus, una cifra que es superior a la del verano, pero similar a los de la primera ola. Piden obras de infraestructura para Melchor Romero. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. El Comité Popular de Melchor Romero exige a la municipalidad un plan de infraestructura. El Comité de Crisis redactó un petitorio que juntó cerca de mil firmas, haciendo un listado de las urgencias que tiene su localidad. Sin respuestas, sin soluciones, pedidos que lo tenemos desde anteriormente, tenemos pedido de, de desde 2.000 firmas. 15, 2014, 2016, 2017. Te hemos pedidos que ya están firmados, que como luminaria, bacheo, arreglo de calles, semáforo, y no, no no no hubo soluciones. Los vecinos aseguran que Garro no conoce el barrio. Además, en medio de la segunda ola de COVID, el intendente cortó la ayuda alimentaria a los comités y el abastecimiento de agua. Para el servicio informativo regional reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa Más cerca Vuelve el camión de la economía popular a Ensenada Desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde Los productos de la economía social estarán en el SIC del dique En Camino Ingeniero, Humet y Calle 126 esta iniciativa permite que los vecines puedan comprar alimentos de la canasta básica y otros que complementan la dieta diaria a un costo totalmente inferior al que existen en otros negocios. Los productos ofrecidos son elaborados por trabajadores de la economía popular, quienes a su vez son les encargadas de la comercialización y difusión. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión.